¿Qué tal, Pali? Buen día, muy bien. Bueno. Oscar, hace unos días eh, los ministros de Economía y de Educación de Nación presentaron un proyecto de ley de financiamiento educativo. Eh, a ver, ¿qué nos puedes contar del proyecto así en general y lo que le toca eh, a las universidades nacionales? Bueno, mira, es, eh, como se sabe, este, ya hay una ley eh, anterior de financiamiento del sistema educativo muy en general. Recordemos que abarca, es, es una obligación del Estado de inversión educativa, eh, tanto de las provincias como de Nación, eh, pero bueno, la idea de eso era mejorarla, ya había habido algunos proyectos de ley, uno de ellos presentado por, justamente cuando era senadora Norma Durango, y que había perdido vigencia, Y sobre la, la base de ese proyecto y otros proyectos, eh, desde el Ministerio de, de Educación se estuvo trabajando eh, en este proyecto que ya se ya se presentó en la Cámara y en el día de mañana inclusive en la Comisión de Educación eh, va a haber una presentación del Ministerio de Educación haciendo referencia, digamos, a este proyecto que, digamos, dentro de la parte de innovadora o modificación, Primero es una política A nivel nacional Contra proyectos Que se vienen planteando De privatizar o generar Proyectos privatizadores De eh, Digamos, de, de distintos formatos Esto es La definición del Estado Que quiere invertir e invertir más Porque mm. recordemos que la actual ley Habla del sistema en general De un 6% del PBI Es siempre en discusión para poder llegar a, a ese porcentaje y poder alcanzarse, y esto lo aumenta al 8%. Mm. Y separa, es decir, en ese 6% incluye todo el sistema educativo. Y aquí separa el y 6,5%, que es lo que podríamos decir que corresponde a, a las jurisdicciones, sobre todo o sea, a las provincias, eh, y que en ese caso siempre nación acompañado, eh, que tiene que ver Con la educación inicial, o sea, esto primero ya por sí define de los 45 días, eh, o sea, la educación inicial, la primaria, por supuesto, y secundaria obligatoria, y la superior no universitaria, que son los institutos de educación superior que existen de las provincias, muchos de ellos institutos de formación docente, etc. Uh -huh y el 1,5 y medio para el sistema universitario del PBI cuando recordemos que históricamente ha estado entre el 0,6 y 6, 0,7 del PBI con lo cual también es una definición importante en este sentido pero no solamente porque pareciera que la, el planteo es bueno más gasto no esto que se discute que sabemos que y esta es la definición es inversión pero más allá de mayor cuestión monetaria inversión Es que la misma ley propone objetivos, no es una inversión definida eh, de una cuestión económica nada más, sino que genera también qué objetivos se definen tanto para la educación universitaria como para la, la expansión del sistema educativo, tanto primaria, secundaria. En definiciones donde, por ejemplo, a nivel secundario... Eh, hay una decisión de seguir invirtiendo en más escuelas técnicas en más eh, que, que pueda lograr formación eh, que en el justamente recibiéndose en el secundario técnico ya tengan esas habilidades capacidades y formación técnica para poder conseguir un trabajo buscar un trabajo si no define seguir una educación superior una carrera de educación superior y en el sistema universitario algo que venimos discutiendo de justamente de que entre hace dos años en la Secretaría de Política Universitaria, en políticas universitarias de buscar que las carreras, la duración de las carreras reales sean lo cercana a lo que está establecido en forma teórica, eh, poder que se puedan vincular eh, distintos trayectos formativos, tecnicaturas, carreras de grado, eh, de, de tal manera que poder acompañar O sea que todos esos objetivos están planteados en la ley, por qué se quiere una mayor inversión de la educación superior y el de la educación en general, ¿no? Claro. Eh, Oscar, y por lo que decías, también amplía lo que es la educación obligatoria. O sea, en este caso lo que hace es eh, aportarle el financiamiento, ¿no? O sea, ah. la, la, la educación obligatoria sigue planteándose por otras leyes. Esta es una ley que es de financiamiento educativo. Bien. O sea, generar los recursos que por supuesto no es de un año para el otro sino también como lo planteaba anteriormente es partir desde el 2024 y en este caso un objetivo que se logre ese objetivo del 6,5 de la educación a, en el 2030 no partiendo de un 5,2 y así avanzando eh, en ese sentido y lo mismo para el sistema eh, universitario del 1 a, al 1,5%. y medio pero digamos, el, lo que te comentaba, no es que aumenta la, la educación obligatoria, sino que genera el financiamiento decir, para el tema... Para, para garantizar ejemplo, eso, para garantizar para eso, garantizar claro, eso sí. para garantizar el objetivo que está planteado eh, como objetivo en la ley de, de, de educación, mm. de, la, de, de tener jornada completa, y eso implica, por ejemplo, comedores, comedores en los colegios, o sea... Recordemos que se ha hecho un cambio fundamental en, el último, en este último año, eh, que es pasar, de, de, de, digamos, que todos tengan la famosa quinta hora, una hora más sí. en la primaria, no. Uh -huh. eh, garantizar que en todo el país se pueda cumplir. Recordemos que la ley, eh, digamos, a nivel de, de educación, plantea como horizonte que todos los colegios vayan a jornada completa. Claro como objetivo, pero para eso, por ejemplo, no podrías plantear jornada completa si no tenés un comedor en cada uno de los colegios. Claro, sí, creación de sí. cargos también, garantizar que, sí, que haya más... Mayor... Cargo, claro. Exactamente, sí, sí, sí. o sea que todo eso lo necesitas, si no es un discurso, sí. como siempre decimos, la política se financia, uh. y bueno, esta es la herramienta de financiamiento que, que plantea esta ley. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo crees que va a ser, cómo te imaginas el tratamiento en, en el recinto de esta ley, teniendo en cuenta, bueno, este, algunos sectores que bueno, van a boicotear o tratar de boicotear esto? Mirá, creo que, que esto se dan, por supuesto, vamos a ser concretos en el marco de una campaña, pero uh -huh. una campaña de un oficialismo que dice, bueno, en vez de proyectar o plantear qué es lo que queremos hacer, lo estamos transformando en proyectos directamente. Uh -huh. eh, se planteó con impuestos a las ganancias uh -huh. eh, bueno, no es que queremos, porque ya en, la, en otras campañas de otros gobernadores de otros presidentes que, que ahora son oposición se planteó la eliminación de impuestos a las ganancias y nunca se dio uh -huh. Y entonces ahora fue un proyecto de impuestos a las ganancias y se trató en cámara el eh, planteo que, estamos, que se está haciendo es mayor inversión para poder lograr estos objetivos vamos al tema universitario Eh, necesitamos para poder generar también mayor investigación, mayor dedicación en las carreras universitarias, pero para eso necesitamos financiamiento. Claro. Es decir, eh, entonces, bueno, en vez de no solo proponer, sino proponer con proyectos y que se discuta en la Cámara y que cada uno defina si esos proyectos los quiere acompañar o no quiere acompañar, Bien. para que no pase esta contradicción anterior donde eh, un partido político plantea un momento de. Eh, eliminar el impuestos a las ganancias y después cuando fue a la votación lo, lo rechazó, claro. Entonces bueno, si, si realmente queremos la educación pública, bueno acá hay un proyecto y está en tratamiento. Claro. Eh, está en tratamiento también, y bueno ya tiene media sanción la creación de cinco universidades. Ahí también, bueno hay gente que, bueno hay diputados que votaron en contra, eh, estas eh, cinco universidades ¿cuándo se trataría en el Senado, Oscar? Eh, Mira, entiendo que esta semana se tra eh, trataría, uh -huh. por las dos vamos a aclararlo, digamos, de las cinco universidades, en realidad Nueva Nueva son tres, uh -huh. porque una es la, diríamos, la nacionalización de la Universidad Provincial de Ceisa. no es que se nacionalice, sino que se eh, crea como Universidad Nacional, pero se plantea de un convenio con la Provincia de Buenos Aires para que pasen eh, los docentes, no docentes y los bienes, a esta nueva universidad nacional, ¿no? Hmm. Esa por un lado. La otra es, recordemos que tenemos el Instituto Universitario de los Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, que se plantea en esta, esta otra que se, se transforma de Instituto Universitario en Universidad. Hoy el Instituto Universitario depende del Ministerio de, de Justicia de Nación, de esta manera quedaría como una universidad eh, autónoma con todos los derechos que se corresponden. Y después sí, habría tres nuevas universidades, eh, en Tigre, en Pilar y en Córdoba, en Río Tercero, esto inclusive planteado eh, por, por un partido radical, donde mm, digamos que está sí. presentado, donde plantea inclusive hasta una cuestión, fíjate la importancia, yo la verdad es que el otro día leía Los Considerando, donde se plantea como una, recompos, una recomposición, o mejor dicho, una... Eh, Re reivindicación no reivindicación y reparación Mejor sí. dicho, si queréis histórica Por el famoso tema de la explosión De los claro. tercero Que no tiene nada que ver con el sistema universitario mm. Pero como una sociedad que se siente herida Se siente que su recompensa Es una universidad Que le permite seguir logrando Estos derechos que siempre planteamos De que sus hijos y sus hijas Puedan tener un sistema universitario Puedan desarrollarse allí Y a su vez generar un sistema investigativo, docentes, mm. como una sociedad por algo totalmente ajena al sistema universitario sí. se siente que, que se puede reivindicar con la una universidad. Bueno, esta es la importancia de una universidad pública que está tan inserta en los argentinos y que muchos no, no quieren que sea así, ¿no? claro. eh, Oscar, la última que te hago y algo que mencionaste, eh, está en revisión la duración de algunas carreras eh, en el sistema universitario no. o no? ¿Cómo es eso? A ver, eh, la, la, lo, vamos a ver dos cosas. Por un lado está en discusión siempre la cuestión monetaria, o sea, parece que el país pasa por por el tema económico y nadie quiere discutir. Mejor dicho, otros sectores no quieren discutir otras cosas que son importantes. Eh, la universidad pública tiene su, su inversión y, por supuesto, es financiada por todas y todos los habitantes de, del país, siempre lo dijimos. Sí. Y por lo tanto, como tanto el sistema universitario tiene esa obligación, esa eh, responsabilidad moral y social de ver qué está pasando en su sistema y lo hacen las universidades particularmente y en general. Nuestro sistema está planteado que es un mínimo de cuatro años, aunque la mayoría están en cinco años de las carreras, mm. pero el mínimo es de cuatro años y hay una cantidad de horas mínimas. Muchas veces, por, por, por cada vez que se discute un plan de estudio, bueno, alguien que incorpora un tema nuevo, se incorpora, pero no se realiza si hay otros temas que quizás ya no tiene... Eh, digamos la importancia que tenía cuando se incorporaron y esto, sumar horas sumar horas, significa que la realidad si bien lo que planteamos de cuatro años eh, como carrera o la verdad que el promedio de la duración real de la carrera está en nueve años ¿Qué, ah. que decimos real? de aquellos que se reciben, algunos se reciben en los cinco años o en los cuatro años, depende de la carrera como esté definida, y otros se reciben a los 14 15 años claro. Eh, pero sobre todo, por supuesto, habrá gente que, que por distintas realidades su duración de carrera será más larga porque la irá haciendo con otros tiempos. Pero la verdad que se han ido agregando en vez de 2.600 horas, que es el mínimo de una carrera, hoy hay carreras, cuando hablo de esas horas hablo de horas de pre presencialidad en la universidad, sí. eh, laboratorios, clases, etcétera. Y hoy están 3.000, 3.200, 4.000 horas, Y tenemos que pensar en un estudiante, un estudiante que se reciba con lo... Por algo se puso ese, ese mínimo de 2.600 y que que eso ya garantice esa calidad y por lo tanto no podemos seguir ampliando y ampliando y pe, tenemos que pensar en ese estudiante. Claro. O no podemos estar pensando... en, Y pasa en Argentina, en nuestros graduados, ni y hablar de medicina y todo, más recién se reciben a los 30 años, uh -huh. mientras que en el mundo... Están recibidos a los 23 años, 22, con posgrado, con doctorado, 23 años. Ahora, ¿queremos bajar la calidad? No, al contrario. Esta, queremos mantener esta calidad, pero pensar en algunas cosas que tenemos que revisar hacia adentro. No solo eso, sino que le hemos agregado un sistema que las universidades produzcan eh, una, un sistema de autocontrol supervisado por Coneau para que todas las carreras, a su vez, tengan un sistema de validación, de certificación para la, mantener la calidad. Claro. Pero tenemos que mirarnos adentro de, no podemos sumar horas porque hay, no sé, docentes que les parece que hay que agregar, agregar, agregar, y no pensamos en estudiantes. Y no pensamos en nuestros graduados, y no pensamos en nuestro sistema social, nuestro sistema productivo, la inversión que implica eso, eh, en, en, digamos, el en cada una de las familias que esté acompañando. Bueno, entonces, eso es lo que estamos planteando cuando hablamos de acortar, es decir, llevar que la duración real sea lo más parecido a la duración teórica que está planteada en los planes de estudio. Y para eso tenemos que no solo tener horas mínimas, sino horas máximas pensando en los estudiantes. ¿no? Uh -huh.